La Otra Oreja. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, según donde estemos escuchando y poniendo La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, este programa es lleno de subversiones sonoras. Esta es la edición 233 de La Otra Oreja, ya pasada. A, ...a pocos programas de cumplir cinco años. Nuestro mail... ...otraoreja... ...arroba gmail .com. ...en el Facebook somos la otra oreja... ...y saludamos a otras orejas... Eh, ...que ponen... ...la radio... ...que puede ser FM La Colectiva... ...o Radio Asamblea... ...o La Retaguardia... ...o puede ser La Pujante desde La Valle... ...al norte de Mendoza... ...o Radio 2 desde Azul... Por ahí puede ser en Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, o Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a quienes saludamos muy calurosamente porque cumplen años en el aire y bueno, y estamos estamos saludándolos al igual que estuvimos ahí algunas veces desde San Cristóbal de las Casas en nuestra querida Chiapas. También podés escuchar este programa por FM La Tribu en el 88.7 Al igual que en FM de La Azotea, desde donde estamos transmitiendo Aquí en el norte de Mar del Plata, gracias a la operación de Carolina herley En la locución está Liliana Daunes, Quique pesoa también está como locutor Mi nombre es Eduardo Nachman y ya tenemos que empezar a preparar Los mates con buena hierba para esta otra oreja de hoy ¿Estás escuchando desde La Otra Oreja? La Otra Oreja Argenta Bueno, ahí estamos a pocas horas eh, del, de un nuevo aniversario del golpe militar en argentina y, y en estos momentos en donde decimos del golpe militar eclesiástico cívico ¿no? de la burocracia sindical también eh, bueno hay que hay que seguir exigiendo ...desde el respeto a las comunidades de los pueblos originarios... ...no a la megaminaría, el fracking, los agrotóxicos... Eh, ...en cuanto a la, al apoyo a la lucha de las mujeres... no ...implementación efectiva del presupuesto por emergencia de género... ...incorporación de la perspectiva de género en el Estado... Eh, ...no al ajuste, la entrega, la represión de, de todos los gobiernos... ¿no? De, ...del presidente y los gobernadores... Eh, bueno, y acá en Mar del Plata decimos Basta de perseguir a los docentes en las escuelas Acompañados de fuerzas represivas armadas Basta de la política de vaciamiento de cultura en educación y salud Exigimos al Estado el acceso a la salud Y a la educación pública de calidad laica y gratuita Exigimos el no pago de la deuda externa por ilegítima a ilegal Basta de ataques homofóbicos y xenófobos ...no a la baja de edad de imputabilidad... ...ni a criminalizar la juventud... ...no al gatillo fácil... ...fácil y militarización de los barrios pobres. Bueno, eh, parte de las consignas... ...que iremos leyendo... Eh, ...este en un documento de la agrupación... ...Hijos Mar del Plata... Eh, ...vamos a escuchar ahora... ...un audio... Eh, ...que estuvimos difundiendo... ...hecho por chicos... Eh, ...un producto radial... ...hecho por chicos de séptimo grado... ...una escuela pública... ...de esos que se caen en la escuela pública... ...y que piensan... ...averiguan, indagan... ...tomaron testimonios... ...a madres, a abuelas... ...a hijos... Eh, ...los padres también... ...dieron su propia palabra... ...y los chicos... ...en base al libro El Golpe y los Chicos dijeron esto. Algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes... ...es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno. Que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder. Precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas. Porque no las echamos de nuestra memoria. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado es eso, una trompada a la democracia. Un grupo de personas que, con el poder de las armas, ocuparon por la fuerza el gobierno de un país. Pusieron presos a los gobernantes elegidos por el pueblo a través de elecciones. ocuparon su lugar gobernando sin rendir cuentas a nadie. Para no ser más vistos por la gente, dijeron que venían a poner orden en un país desordenado. Solo que pusieron las cosas en el orden que a ellos les convenía. Como no creían en la democracia, no les interesaba la opinión de los otros. Las Fuerzas Armadas, que reciben las armas para defender a los ciudadanos en caso de ataque extranjero, en ese momento las usaron para golpear la democracia. Algunos grupos de civiles los apoyaron. En Argentina hubo 6 golpes militares. Todos fueron un masazo a la democracia. El golpe cívico-militar del 24 de mayo de 1986, y lo que sucedió después, fue lo peor que nos pudo haber pasado en nuestra historia. 400 niños apropiados miles de asesinados presos políticos exiliados y 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos La resistencia y el pedido de verdad y justicia llevados adelante por los organismos de derechos humanos entre ellos las madres y las abuelas de plaza de mayo permiten romper la impunidad y poder juzgar y condenar hoy a los genocis. ¿Estás escuchando Desde la Otra Oreja? La Otra Oreja Argenta Y estábamos escuchando fragmentos, ¿no?, de la introducción eh, a, a cuentos prohibidos por la dictadura que presentaron estos chicos de séptimo grado de una escuela... ...pública... ¿eh? ...de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...seguimos por este 24 de marzo... Eh, ...otra de las consignas... ...basta de juicios a cuentagotas... ...cárcel común perpetua y efectiva para Milani... ...todos los genocidas y sus cómplices civiles... ...eclesiásticos, empresarios y sindicales... ...beneficiados e instigadores... Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo. Basta de gatillo fácil. Basta de represión a la protesta social. Basta de espionaje a los que luchan. Derogación de la ley antiterrorista. Seguimos ahora con un disco que hicieron eh, desde la agrupación Hijos La Plata hace algunos años. Canciones urgentes. Vamos a escuchar a las pelotas. Capitán América. Y madres, caballeros de la quema. Si de de desaparece till no. Ja, sin eksistens er Estamos escuchando a Cánticos, Épocas, Gotan Project, Épocas. Vamos a, a a escuchar el tema Estado Resignado, Actitud María Marta, una compañera. ¿eh? Malena D'Alessio, Actitud María Marta. Primero, eh, un spot que decían la presentación de, de Hijos La Plata. La Otra Oreja Estás escuchando Desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Sintoniza en tu radio La lucha que nos parió. Hijos que hacen memoria Fue derramada Pero amor No, no te, te pesa Absolutamente nada Tus ojos Están secos El estado resignado Ya ni te molesta La Seguimos recorriendo este disco que hicieron los compañeros de hijos en La Plata hace mucho tiempo, a propósito de un programa de radio que tenía la lucha que nos parió. Vamos a escuchar las palabras la dictadura del proletariado y Falopero, de la zurda, por la otra oreja. ¡Despierta el burguese! ¡Ya se viene el socialismo! ¡En la dictadura del proletariado! de esta cuadrilla no se vayan a pensar qué tinta carga mi pueblo qué tinta se han de llevar si la televisión nos muestra lo que yo quiero mostrar si si oyen tantos rumores cuando salgo a caminar falo pero en la esquina falo pero el día ya pero este mundo falo pero Canachazo de un asesino dispara van a matar caen de nuevo canachazo donde van asesino dispara van a matar cuando te digo voy para allá si esos no son mis si eso mal, este mundo mi yo, o sea, no quiero estar hay cuánto me cuesta suicida pam pam pam bueno, te digo oh, voy para allá Seguimos recorriendo este disco, vamos a los métodos piqueteros, la mano de Filippi, por la otra oreja. Daniel Adal. Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga. Tal vez no te lo dijeron. Por suelo, Ay, como se riega. Pero la Argentina es un territorio liberado para patoteros. Ahora le cambian el nombre, son chavales sociales, pero son patoteros. Que dicen representar al pueblo. ¡Alto! ¡Policía! Y arriesgoso, peligroso, como se hace este mensaje, porque creen que así lo manejan y se salvan. No se van a salvar. No se van a salvar. van a va, mañana van a ir Pero bueno, teléfono señorita Policía Teléfono señorita A ver no te lo dijeron Daniel Adán A ver no te lo dijeron Artista exclusivo de la CIA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 escuchando por la otra oreja